Screech, the dreadful poem scrawled upon the front of me. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride bowl, appealing over the knees. He briskly frisks the tommy remains, dropping the print prints and stains, and endeavors to so ignore the change that he walks into his knees.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 Show. The tort song no one ever sings The country promised life The comedy divine The bulging Buenas noches gente, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis eh? hoy todos los sintientes de Anedonia? Yo estoy, a ver, tengo un problema con un con un huello, eh? concretamente con, con el huello con el cuello izquierdo, porque bueno. Eh, resulta que hoy te llega la radio y bueno pues, tuvo una prestosa sorpresa y que llegue que estaba aquí el mi amigo eh, que ya marcha estaba aquí el mi amigo que ya marcha que no quiere quedarse el mi amigo el, el bibliotecario ¿Eh? Es decir que conocéis también como el cegarato de los años que alguna vez tuvo tuvo en el tuvo en el programa haciéndome ¿eh? compañía. Pues resulta que claro estaba, estaba aquí y lógicamente no estaba bueno pues estaba haciendo las cosas de él, de la, de la biblioteca de, de los libros. Y claro, donde no iba yo a decir, oye no, marcha inmediatamente, ¿eh? pues que voy a hacer yo el programa, ¿eh? porque bueno eso está fuera, eh. el estudio está dentro entonces no había falta que que marchare no en absoluto no había falta ninguna que marchare para claro él también como sabe que también presta a hacer el el programa oscures en la en la más en la más absoluta oscuridad bueno y mentira no la más absoluta oscuridad porque en el técnico estarlo aquí un una línea de estas de leds, que son como un cacho de, de cinta aislante, pero que cada poquillín tiene, tiene un punto de yuz, una bombillina. Y entonces yo con eso, bueno, estoy de puta madre, porque además, oye, da da luz mm. indirecta, que es lo que a lo que mí hace falta. ¿Mm? Porque la yuz directa provoca... Me, antes pensaba que me provocaba en sin sí más, bueno, mareas y así, que me deslumbraba los, los huellos, pero ahora ya sé que lo que me provoca son crisis epilépticas. crisis epilépticas que en el mío caso pues bueno pues sustanciese ¿eh? Eh, manifiestense de esa manera que no llegue ni pegando temblores eh, ni quedando ni quedando platanado para allá ¿eh? sustanciese en, en que como un deslumamiento que, que te nubla, te quita la vista bueno no se sé, ve historias ¿eh? el caso es que mira luz directa no me gusta nada y claro, toda decía que estaba un pequeño problema en el en el izquierdo ¿eh? Eh, porque resulta que esta maravillosa línea de, de luces LED de, de pegar pues está un poquillo despegada por la parte más más a la izquierda de, de del soporte que tengo delante y el soporte y como la la mesa sobremesa Veamos la sobremesa porque está en arriba la, la otra mesa y es y donde... bueno, y la mesa para pa sujetar los, los monitores, para posar los monitores y también la que se utilizó para, en este caso, para la parte de debajo, eh, pegar las la, la, la lucecines estas Y por una esquina, mire lo repugnante que soy. Como está ligeramente despejada, tengo que mirar a ver de, de inventar de alguna cosa para que no me dea, para que no me dea la luz. Pienso que sí. Mango esto ahí. A ver. Así, ah, más o menos. Manga un micrófono que yo no uso. Y entonces ponlo pues, pues, ahí, tapando la, la, la, el, el brillo de esa luz. Que no llevo tampoco tanto como para provocarme la epilepsia, joder, pero eh, con lo repunantón que yo soy. Eh, más Bien. Ah, estás mejor ahora. Eh, ¿A que sí? digo le todo eh, digo porque no tengo nadie en el en el chat que me venga de, a decirles a decirles cosas entonces como no tengo nadie que les diga digo sí, yo que pues la rodilla mía bueno, la radio entera no pero en Edonia por lo menos sí el mi amigo marchó ya marchó ya y ya apagó toles todas las luces de fuera Que si no atraviesa el cristal, en realidad también el bueyo izquierdo también llegaría. Lo que pasa es que, que en un Y era tan intensa. Hombre, desagradable, desagradable en un Y tampoco. Pero bueno, cuando estás fechu a hacer ¿eh? este programa casi a oscures, pues va un poqueñín, ¿eh? un poqueñín casi que, casi confiende también. Acaba de apagar la, la línea de ¿eh? del yuces, del yuces en less Hostia, pues de puta madre, sí, no fue falta para nada. Bueno, estando prendidos como están los, los botones de la, de la mesa de mezcles, ya más o menos me fago yo a, a, a pero donde está el fader, para subir y bajar la música. Bueno, me pasa a mí que de aquí en adelante, a oscuro todo con la... ¿Eh? con la luz del, del monitor ya Bueno, pues aprovechando que, que aquí en el local de Radio Cuca, ¿eh? en el 107.3 de la frecuencia modulada en al o Alcordaibos y en el www.radiocuca.org en, en el mundo entero, Siempre tengo que saber en el mundo anterior, siempre que te, siempre que sea ya un individuo del mundo que, que tenga conexión a internet. Pero bueno, en realidad también debiera decir en el 107.3 de la FM en, en Ciudad Naranco, siempre que, siempre que bueno, lo primero siempre que se pille, que se pilla de puta pena. Y lo, y lo siguiente en realidad también bueno, pues si, si, si la persona tiene algún tipo de, de receptor de frecuencia modulada. Que, que a ver, a lo viejo, últimamente tampoco vos penséis que que, que, que ya es tan popular, que está tan popularizado el, el receptor de, de frecuencia modulada. Ya hay poco, hay un tiempo, dice ya, decía ahí un amigo, digo, nah, yo todo el puto día sintiendo la, la radio, cuando voy para la calle, ¿eh? como mi teléfono cu tiempo para pillar la radio, pues yo eh, sintiendo la radio. Y dice, ah, yo también, yo también. Digo, nada dice dice, Amel, ¿tú qué sientes? Digo, nada, es veces una, tres veces otra, eh, donde se pilla radio cucaracha también, pero ¿cómo donde se pilla? Pero ¿qué, qué la sientes, por la radio. Digo, carajo, pero dónde voy a sentir la radio más que por la radio. Dice, ah no, yo en mi teléfono puedo sentir la radio, pero pero con aplicaciones. Tengo que bajar la aplicación de la emisora que quiero sentir y siento la. Y, y si no no, no, no, la, no la siento yo no pillo no pillo frecuencia modulada bueno, anda, pues bien está bien igual acordarse acordarse de eso ahora en estos días que, que revivió un poqueñine que en la cuca el, el debate sobre bueno pues si te, sobre si tiene sentido mantener la frecuencia modulada o podríamos contentarnos con conseguir con los poscas ¿eh? A ver, pues pues difícil y, de, y una decisión difícil de tomar. O no tan difícil. Supongo que al final acabaremos dejándonos mm, llevar por po, po fluir de las cosas y a ver, eh, quitar la emisión en frecuencia modulada, pues pues y, bueno, pues es un trabajo. Y la verdad que pues, no sé, aquí no somos ...no somos muy dados a hacer esos grandes obras... ...bueno, depende de quién coño... ...fala por teyana tónico... <risa> ...yo soy un vago, pero los demás no no necesariamente... ...de todas maneras, a ver, también tal el otro motivo... ...que lleve mucho más fuerte... ¿eh? ...porque a ver... ...si se nos pillara en toda la ciudad... ...o por lo menos en parte de ella... ...y se nos pillara bien... pero que pillárselos de eh, la frecuencia modulada de Radio Cuca siéntese de puta pena, a siendo por aquí, por la radio, pero, pero está la parte romántica esa de decir, joder, pues, oye, va, ¿eh? seguir manteniendo la, la frecuencia modulada, y el romanticismo, y es romanticismo, pues, porque básicamente porque, supongo que porque los que los que seguimos haciendo, haciendo radio somos románticos, ...somos viejos también... ¿eh? ...ya vos dije muchas veces que... ...la media de edad de, de esta emisora de Radio Cucaracha... Eh, ...yo creo que fue creciendo conmigo... <risa> ...cuando había un guaje... hacía Radio X... ...la media de edad ya era más o menos lo vea... ...y éramos dos guajes... ¿no? ...cuatro viejos que mandaban y todos los demás guajes... Y, ...y después según fui creciendo... ...yo creo que la media de edad fue creciendo conmigo... ...más o menos siempre... yo ...fuego memoria... Y más o menos siempre a la media edad de la gente que hacía radio eh, venía esa es la misma que, que tengo yo. Bueno, también es verdad que si me pongo a pensar, resulta que la mayoría de la gente que está haciendo radio aquí o que no hace radio ahora mismo porque tiene otras, otras obligaciones, pero sí que sigue colaborando un mogollón de iniciativas que tienen que ver con esta radio, pues en realidad lleven aquí toda la puta vida. Mira, falaba la semana pasada con con raposo, ¿eh? que venía aquí, coño, el raposo lleva ¿eh? 11 años haciendo, haciendo programas en Radio Cuca, ¿eh? tantos como, como lleva Nedonia, cago en la ley, ¿eh? Tremendo, ya, somos viejos, ¿qué vamos a hacer? así que aunque suena más allá por romanticismo sí que seguiremos manteniendo así, 107 punto y velo, que si 107..3 igual como ve lo que sí punto 4 que si punto5 qué sé yo ¿Mm? según vayan llegando los comerciales y vayan con miedo el sitio Sí, sigue sí, sin haber nadie en el en el chat de, ahí, de Nedonia. ¿eh? Ay, qué tiempos aquellos cuando venía venía gente. La semana pasada metióse María, ¿eh? pero para mi idea que metióse porque estaba el raposo. ¿eh? Para pa, pa mí no se mete. ¿vale? El ¿dónde andará macetu, cago en la mar, como si echan falta, hombre. No antes desde antes de, de, de, de, de, de Eh, de, de, de san mateo de la semana de san mateo y el cabezón espero el cabezón espero que te ha, que te ha, eh, espero que te ha, sintiendo el 107.3 de la frecuencia modulada ahora mismo porque me tienen dicho no sé cuánto la verdad igual fa fadrá cerca un año la, eh, la, la última vez que, que nos vimos aquel día que vino a Eh, que vino a visitarme eh, al, al décimo aniversario vino a visitar a Nedone estuvimos aquí hablando un, un buen pedazo todos la verdad que, que no sé de él pero bueno de aquella decíome que sentía seguía sintiendo a Neudoni a través del, del 107.3 de la frecuencia modulada siempre que podía sin que, que espero que te ahí espero que te haya también el, ana, el analógico miserable que, que también es un momento me dijo que que sentía Nedone a través del 107.3 Pero bueno, venía yo con ganas de hablar de falar, de, falar de otra cosa y además, bueno, fue hecho de que tuviera aquí cuando llegué el, el compañero bibliotecario ordenando la biblioteca eh, en los libros y tal, pues no deje de ser eh, un pie, un pie para pa poder contar lo que tengo ganas de contar. Y llega esta noche, eh, básicamente, el programa va a ir, como, como yo va haciendo tantas veces, yo creo que llega la, la temática la temática que más se repite desde el de, de, de inicio de, de este programa no sé, ponte que, que entre, entre esta temática y, y el anarquismo y el espotrique y de alguna cosa más pues debe ser lo que más se repite no hay otra cosa que los libros que los libros, y ¿eh? sabéis que soy un bueno, un amante absoluto de los libros oye, buenas noches Madero el Madero sí se mete al chat no dice nada pero te se conecta ¿eh? buenas noches Madero eh, oye Madero dice que ye, eh, el hueso 822 bueno anda pues hueso 822 yo sé que ya es Madero pero bueno tampoco pasa nada eh, eh, eh tolerante ¿eh? aquí que me tira más gorda? ¿Soy tolerante yo no sé bueno eh, qué es verdad bueno la historia que que yo soy un enamorado ya lo sabéis de de los libros ¿eh? de los libros de ficción, de los libros de divulgación, de los, de los ensayos esudos, de, de todo. Eh, para arriba de todo, de, eh, de, de la narración literaria. ¿Mm? Más que de otro, otras cosas, aunque sabéis que, que también con, con cierto tipo de, de poesía, pues también puede llegar, llegar a fascinarme. Sabéis también que oye pues que soy un aficionado enorme a, a la ciencia ficción pero eso no me impide de disfrutar ¿m? como el yoku leyendo noveles negres leyendo noveles históricas leyendo noveles de esas que se parecen a la vida diaria aunque como yo digo Bueno, pues las cosas que se pasen a la vida diaria, paso tengo la vida diaria, ¿no? Bueno, sobre todo esto digo en películas, pa los libros, y diferente los libros, gustenme todos. Hombre, de alguno tuve que, tuve que deixar a medias, de alguno non me gustó, pero moi pocos, muy pocos, y una cosa curiosa, yo que soy tan reponantón pa pa otras cosas, yo que sé, por ejemplo, el cine, ¿Eh? Para conseguir que, que me enganche Para que yo tea una hora y medio, dos horas Viendo lo mismo Madre de Dios Viene veces de fecho lo que feo Ya os lo conté más veces Y eso de, de tamar con una película Pero, uy, que dice juez 822 Dice Disculpe señor miserable El auricular izquierdo eh, se escucha de forma intermitente ¿Cuándo te mueves? Supongo que ese es el motivo Hostia, pues la verdad que no tengo ni puta idea de, de qué puede pasar. A ver, aquí graba, graba ese, graba ese paseo. Pero bueno, pues ahora que lo dices, Hueso eh, 822, eh, sí que sí que noto yo también que eh, yo también llevo puestos auriculares y acórdeme de, de traelos. Sí que noto yo que, que efectivamente sientes más pel, pel derecho que pel, que pel izquierdo, ¿eh? Siento lo yo, no te lo yo también, pero bueno, oye, en fin, eh, yo lo que hay, yo lo, yo lo que hay. Eh, eh, qué curioso el, que el hueso 822, eh, se, eh, eh, el, el Madero se me, se me metiera y dijera de alguna cosa, pero bueno, préstame, porque eso quiere decir que, que de alguien que alguien está sintiendo anedonia y, y este programa que yo lo feo, sin falta de que nadie lo sienta, pues mira, y qué ilusión me fue que lo sienta un Madero. Bueno, igual el Ño Madero, si fuera el Madero de verdad, no se tenía metido al chat. Bueno, pues la historia, ya que, bueno, pues que a mí, que me... hoy, ¿Ahora qué pasó? ¡Jajo a la puta! Perdona, hay que, que diga tacos, y que... Ay, a ver. Sí, con esto, esto, joder. Vale, ya lo tengo conectado otra vez. Ya que moviera, moviera yo el, el brazo, y arrancara el, el cable de los auriculares, pero bueno, la historia joder que con el con de pitos y flotes no la no la cuento. La historia es que esta semana pasada ¿eh? me a través de del internet una de esas aplicaciones del internet que llamen redes sociales. Yo curioso una palabra que que antes era casi técnica. Eh, sabemos la, la gente que estábamos en el mundillo de lo, de, lo social, ¿eh? de, de lo social de lo social de de las relaciones sociales entre personas y estas cosas usábamos ese concepto de, de red social para referirnos a cuando bueno pues a la calidad de las redes sociales de las personas que eran básicamente la, las redes relacionales ¿eh? la cantidad de personas con las que se la cantidad y calidad de, les, de les, las personas con las que se relacionaban, por supuesto, en la vida real. Hoy en día yo pienso que ya la, el término, el término red social, ya se, ya se refiere únicamente al concepto ese de un tipo de eh, aplicación o herramienta que furula a través del Internet y que sirve para, bueno, pues en realidad... para pa, pa construir una red social ¿eh? una red de contactos con los, que intercambiar, con los que intercambiar cosas. Supongo que como tantas veces iba ha pasado, lo que era un, lo que empezó siendo una metáfora, llamaron seguramente redes sociales a, a, a lo de internet, para hacer una metáfora para con las redes sociales reales. Dijeron, bueno, estoy allí como si fuera una red social. Bueno, pues a un año yo pienso que, que si dices red social por ahí, la gente lo que entiende y es precisamente lo de ¿qué? que estás refiriéndote a lo, de, lo del internet, al Facebook, al Twitter, al Instagram y estas cosas. esos son las redes sociales, joder. y no el fecho de que, ¿eh? de que una persona tenga amigos a los que ve todos los días, eh, tenga una conversación muy prestosa con el del bar donde va a tomar un café todos los mañanes, conozca a, a más los, los recursos de, de su entorno, y, y tenga buenas relaciones pues, pues con, con los tenderos, con, con los um, trabajadores sociales, se pone tiene que ir, si, si tiene falta de... ...de, de pidieron un arreglo... ...una socay... ...todas esas cosas... ¿eh? ...todas esas cosas... ...eso y otra cosa... ...eso dirán... ...te joder... ...pero eso no hay una red social... ...hostia... soy un paisano que... ...que conociente... ...que tiene amigos... ...y, y familia... ...joder... ...una red social... y, y tener Facebook... ¿eh? ...un paisano dirán... Te, ...este paisano... qué coño va a redes sociales... ...igual resulta que... ...que en un grupo de... ...de montaña... ...y salen todos los hermanos... ...y va los martes a... a clase de encaje de bolillos y ...y después los, los miércoles van a dar la piscina... Eh, ...y los viernes... ...va, va un poquito al gimnasio... Pero, y, ...y conozco bien de gente allí ...pero claro, pero no tiene Facebook, eh, no Facebook... ...no tiene Twitter... ...no tiene redes sociales... Eh. ...este paisano... Eh, ...ese paisano que, eh, que... ...que tiene unos sobrinos... ...con los que, con los que cena todas las veces... ...una vez por semana... Y, ...y que la fija vive... vive ...en Valladolid, pero... ...pero llama a Lucasito las noches... ...y está encharrando un pedazo... Y, ...y si tiene algún tipo de problema... ...pues pues acércase ella... O, ...o viene el otro fío que vive en Tineo... ...joder... ...pero no tiene redes sociales... ...porque como no tiene internet... ¿eh? ...no tiene redes, no tiene redes sociales... ...todo eso no lleva, no lleva una una red social... ...pero bueno, oye... ...en fin, que, que lleva una lucha perdida... ¿eh? además eso es lo que vos decías, ...no dejaba de ser en esos momentos... un término técnico que seguramente tampoco no conocía la mayoría de la gente la mayoría de la gente conociólo seguramente pues por la por la metáfora ¿eh? por lo metafórico bueno la cuestión seguimos con, con el tema porque ya veis lo fácil que me disperso y que me pongo a hablar de otras cosas manda huevos ¿eh? que, que hasta el día que traigo yo tema pensado cosas que ya es que no suele pasar que si nunca oye pues hoy que traía yo yo tema pensado pues pongo va a hablar de otra cosa disperso me disperso me ya van veinticuatro minutos de anedonia y todavía todavía no no que coño iba a decir el programa de esta noche que en realidad no sé ni yo de qué va a decir porque llevo voy a dispersarme a divagar Y, y poder de otra cosa pero bueno, ya supongo ¿m? que con lo poco que dice ya cualquiera puede saber que, que va a de libros ¿eh? de literatura y que de alguna influencia van a tenerles las redes sociales <risa> las redes sociales en este caso, les de internet bueno, pues la cuestión ya que pues, una, pues, una red social informática de esas ¿eh? como se dice en red online pues bueno, de ese mes en cuando pues, ponen sueguín los de esos de Aladon mientras no sé cuántos días vamos vamos a poner spellos favoritos uno al día mientras no sé cuántos días los cantarinos favoritos mientras bueno pues de esta eh, lo que me propusieron fue mientras no sé cuántos días bueno mientras no sé cuántos no mientras siete días poner un un libro al día Eh, coño, pues yo acollirlo con mucha ilusión Porque eh, préstenme la de Dios los libros Y si bien no soy muy abierto a poner eh, a poner muchas cosas Bueno, no soy muy abierto a poner muchas cosas Y luego resulta que pongo, de vez en en cuando Dame por pegar yo un repaso al mi historial De cosas que hice eh, a, mi a mi registro de actividad que se llama Y, y, y, y bueno, quedé acollinado porque sabes todo ¿Eh? sabes esto <risa> porque toque toque ahí y, y sabes absolutamente todo que yo pienso que pongo pocas cosas resulta que pongo pongo muchas o pues sea que machine los que ¿eh? los que no tienen ningún tipo de, de restricción y ponen sin eh, sin problema ¿eh? madre de dios miuda mi miuda ¿eh? miuda sobre todo cuando bueno pues cuando ves que, que van faciéndose en realidad algunas de las de las cosas. que, por ejemplo, en la serie esta que de televisión que también tanto me presta, en Black Mirror, que fala de la, de la distopía. Yo pienso que son distopías tecnológicas. Eh, la descripción oficial dice que fala de la relación del ser humano con las nuevas tecnologías y tal. Fala de la distopía, de la distopía generada por las nuevas tecnologías. Eh, distopías que, que muchas veces no se separan demasiado de las distopías que, que pudiera dibujar George Orwell o, o, o Samyatin ¿no? son distopías de control total en la China ya utilizan el reconocimiento facial para prácticamente todo ¿eh? para reconocer, para encontrar delincuentes para reconocer a la gente que Que fue de algún tipo de infracción para pa todo, para todo. Ya está ahí el, el reconocimiento facial. Ya llegamos a la... A la bueno, si, si ya la China ya era un régimen totalitario, esto ya, pues, ya la hostia. ¿Pero qué pensáis? ¿Que va a tardar en, en llegar aquí? No, mira, aquí tenemoslo en cuatro días. Seguramente con el plazo y el aplauso de la mayoría de la gente, que se sentirá oye, pues mucho más seguro con, ¿eh? con el control con el control total. Y dirán eso, ¿de ¿a mí que más me da si no tengo nada que esconder? ¿No tienes nada que esconder hoy, colega? Hoy no, ¿Eh? mañana, sabe Dios, igual tienes mucho que esconder. Y como no vas a poder borrarlo de atrás Porque lo tienen registrado Estoy como lo del internet Que pones cosas y que ahí queden ¿eh? Pues pues eh, Lo otro va a ser parecido ¿eh? Va a estar registrado todo, eh? todo. <risa> Qué risada, qué risada. ¿Qué pensáis que es xero o dentro de sienes dura otros 11 años? Estoy bueno, estoy casi seguro de que de que ya no me gusta tanto tanto la risa. Seguro, seguro, sí, sí, sí. pero bueno que en no, un a joder veis ay, ay, ay. otra vez arranqué el cajo la ley el cable del del del auricular no voy a acabar poniéndolo en el otro sitio aunque se sienta peor aquí siéntese muy bien pero bueno la historia llegué eh, bueno pues en una red social informática de esas. Eh, Porque yo, red social de verdad, tengo muy poca. Red social la informática también tengo muy poca, pero un poquitín más que que la real. Bueno, por pues la cuestión es que pusieron esa, esa pijaína. ahí. Y aunque a mí, en principio, suponese que, que no me gustaría pues dar esa información, ¿m? porque yo pienso que la información y poder, eh, que cuanto más. dece saber de ti e más sepa cualquier otra persona de ti, pues más poder podrá tener sobre ti. Pues eh Indasena contó, no foi capaz de resistirme a a poner libros favoritos. Eh otras veces cuando faen jueguitos de estos, que evidente pues que, que digas pues eso, un libro y te explicas el por qué escolle ese. En este caso, yo voy era al revés, había que ponerlo y, y no decir nada, simplemente ponerlo. No sé si era por bueno, pues por animar a gente más vago o como era la historia, pero bueno. La cuestión es que pues, yo puse esos siete libros. Costume. Bueno, pensé que iba a la de Dios, por Dios, pues, ¿cómo voy a escollar siete? Por Dios, ¿cómo voy a escollar siete? Por cierto, cuando llegue a casa, bueno, eh, sí, fue el día, tengo que hacer un el día. Bueno, yo veré, joder, tampoco llegué, que sea obligatorio. Eh, tendré que poner el, el séptimo, pero jodíame, jodíame en un de explicar el, el por qué los ponía. Así que, bueno, pues. Aunque seguro que ya lo expliqué mil veces aquí, pues también voy a explicar otra vez porque porque pues si esos decidí no sé el motivo por qué supongo que fue automático poner el libros que que de de neño de mozu de musin y que por algún motivo me marcaron Me marcaron a lo mejor sencillamente porque sigo recortándolos, no por no por otra cosa. El primer libro que puse, por supuesto, eh, no podía ser otro. Decidí poner los libros que eso que diera de emociones de rapaz y si podía ser al contrario de alguna foto de, de la edición, de, de la edición original que yo le diera de verdad. Eh, el primero que puse fue el... Por supuesto, bueno, ...por supuesto, no sé si esta historia la conté... ...supongo que sí, cuarenta mil veces... ...el, el misterio de la, de la isla de Toclan... ...no sé qué edad tenía cuando leí... ...el misterio de la, de la isla de Toclan... ...sé que tenía eh, entre 11 y 13 ...porque acuérdome perfectamente de, de, de una vez... ...narrando a vivo voz un resumen del libro... ...en la, en la biblioteca de la escuela... Eh, había un día en que la clase de, de lengua española mmm, dedicábamos a, a ir a la, a la biblioteca, a la biblioteca de la escuela. Una biblioteca, bueno, pues pequeñina. Eh, en aquel momento hacíamos pues, grandes, seguramente, pero ya no muy pequeñina. Yo qué no sé, pues la, la bibliotecuca, mismamente, seguramente tiene más, tiene más títulos de los que de los que teníamos allí. No tenemos, no tenemos muchos, pero bueno, supongo que para eh, pa los rapacinos pues eran, eran bondos. Aunque yo de aquello, de aquello eh, leía seis libros por, por semana. Una barbaridad que sí. Eh. Sacaba el tope de libros que podían prestarse en, en la biblioteca de, de la escuela y en tres. Y después recuerdo también que todos los viernes Divemos un grupo de amigos a la Biblioteca Pública de Vigo, la Biblioteca del Fontán. ¿Mm? No sé, ya era ya como una tradición, ya eran los viernes los a, la, a la biblioteca y juntábamos unos cuantos y, y íbamos para la, pa la biblioteca. de en cuando también y verdad facemos una parada en sala de máquinas, una cosa que ahora ya la gente más modos seguramente no se pie lo que es una una sala de máquinas o por lo menos de aquella como eran aquellas igual siga viéndolos ahí mucho más futuristas y con emuladores, con emuladores no cómo se llama, con simuladores de de bien de cosas. ...que hay simplemente pues... pues ...una cosa similar a lo que hoy cualquiera puede jugar... ...bueno, bastante más limitado de lo que hoy cualquiera puede jugar... ...en su ordenador y ya no digamos si tiene una... ...una, un, como se dice? Una consola de videojuegos de esa... ...yo no juego nunca... Yo, ...bueno sí, una vez, hace mucho tiempo... ...ya verdad que había un juego que ya era de... ...de bailar... ¿eh? ...y que había un rapaz que estaba todo el día metido en una radio... ...cuando la radio ya estaba en otro sitio que... que había que había un salón y un televisor y tal, y, y jugué de alguna vez con, con la gente de la, de la radio. Pero bueno, más nada, se jugó mucho a los juegos de ordenador y, y, y bueno, ya os digo, con las máquinas, en las máquinas no mucho en realidad, porque costaba, acuérdame la partida, 25 pesetes, y caray, no tenía no tenía tampoco como para poder jugar muchas partidas, entonces igual jugaba una, ¿eh? Una le a gastar los 25 pesetes, que seguramente me costara tanto reunir. Bueno, me costará no me costará nada. De, tienen perros que me deben, que me daban los mayores. ¿eh? Pero bueno, ella, en fin, siempre fui tirando a Entonces, como mucho, chava al cuarto una temporada que tenía yo estipulado. Una partidina al Double Dragon. ¿eh? Además, ella era algo que jugaba de aquella. Una partidina al Double Dragon. Eh, ...en eh, eh, cada viernes... ...una partida a la semana... ¿eh? ...y sólo de alguna vez... ...me permitía echar dos... ...pero eso, bueno, podía ser... ...por algún motivo excepcional... ...una o, o dos veces al año... ...y echaba la mi partidina al Double Dragon... ¿eh? ...que poco tiempo... ...poco tiempo duraba... ...para arriba, porque claro, no tenía práctica... ...que coño práctica iba a agarrar... ...echando una partida a la semana... ...hostia, ¿eh? tenía... Colegas que llegaban allí, echaban ahí media hora jugando, media hora, digo, bueno, o más. Yo no, yo no, al Dubel Dragon, y también alguna vez probé el, el, el Street Fighter, eh, el Street Fighter, pero menos, hacía menos gracia el Dubel Dragon. No llega a tener lupa eh un, un programa emulador de esos en los ordenadores ¿eh? y más el Double Dragon en el ordenador de en, Ya en casa sin en sí, ¿eh? sin falta de echar los cinco duros <risa> ya ni siquiera duros ¿eh? había ya pero bueno ¿eh? Dioses les de máquinas, que nos sitios ¿eh? el tienen como una especie de de núcleo donde donde se juntaba lo peor, juntaban seguramente drogotes y sobre todo macarras, macarras de de todo, de todo, de toda triba, macarras de barrio, de estos que, que te que si te veían más mozos te sacaban los perres y te, bueno, va, bueno, móviles, móviles, de esos, ya y, y, y, y eso ya era de la que decíamos por la biblioteca ¿mando? o de la que volvíamos, a eso no me acuerdo, no me acuerdo exactamente, pero bueno que tenemos esa costumbre o seguramente que, que ningún grupo de amigos de niños tiene la costumbre de Es decir, a pasar el bien restolando la biblioteca. <risa> en fin, pero de aquí ya sí, de aquí ya, de aquí ya sí tenemos la, la costumbre. Y entonces yo agarraba los tres libros que me dejaban sacar como tope en la biblioteca pública, agarraba eh, también los, la biblioteca pública iba los bienres, no me acuerdo cuál era el día de, de, de biblioteca en, en clase de, de lengua española. Eh, pero bueno, agarraba el tope también eran otros tres y solía agarrar otros tres y leer seis a la semana. <coughs> Ahora no me explico cómo ya era capaz de leer tantos libros a la semana. Supongo que tiene que ver mucho con aquella capacidad de abstracción eh, que yo tenía entonces, la que ya vos tantas veces y que tanto me gustaría recuperar. como ya era capaz de introducirme tanto en la historia de lo que estaba leyendo, Que, que perdía toda conexión con el con mundo exterior. Casi podía poder ver un terremoto que yo no iba a enterarme. Ya os conté de alguna vez, aquella vez que me, me introducí tanto, lo que estaba leyendo, que sonó el timbre de ir al... Estaba leyendo también la escuela, en, eh, en clase, en ese caso. Y sonó el timbre de, de ir al recreo, Eh, en ese momento podéis imaginaros la algarabía, el alboroto que montaba el resto de, eh, de, guajes, de guajes de la clase. Salieron todos corriendo, berrando y tal. Y yo no me enteré hasta que hasta que no vino la, la profesora. Me, me tocó y me dijo, ¿tú no sales al recreo? Y, y entonces me enteré la pista y vi que la clase estaba vacía. <risa> estaba vacía. ¿Mm? Dios, daría lo que fuera por recuperar aquel nivel de... de abstracción y bueno decía vos que mmm, yo estoy en este libro el misterio de la isla de Toclan lo leí sé que lo leí a esa, a esa edad porque al me perfectamente de estar haciendo el resumen de ese mes en cuando el, el profesor daba los... coño suena el teléfono ay, ay, suena el teléfono ¿dónde se para esto? Ay, ya está para parado vale y que joder, seguro a ver no sé sería para dar algo para dar algo importante Ahora arrepiento menos a la que la persona que llamó coño qué está dando esto a ver vaya mierda ya arranqué otra vez el, el rollo pues voy a poner el, el cable de los auriculares pues voy a cambiarlo de sitio a ver mmm, joder mierda encima como tú y oscures a ver a ver, oh, de este, pues si suena de puta madre lo he puesto aquí, ¿para qué coño lo tenía puesto? no lo otro tuveado, suena mucho mejor aquí bueno, pues eso eh, ver, perdona, ahí ¿eh? que voy a mirar a ver cómo coño de ese joder, es que, de verdad a mí no me gusta andar cayendo el teléfono hostia, que... bueno, Dios. ¿cómo será para ver para que no suene, no hay un, coño, pues tener que haber un botón o algo para pa que no sonare ¿cómo que he llamado? Yo no quiero llamar a nadie, bueno, aquí por saco bolsaco, por <risa> de bolsaco que yo estoy, yo estoy otra cosa, no estoy no estoy a eh, no atender el, el, el teléfono, déjenme basar esto, que, que per este sitio los auriculares sientense más fuerte ¿Veis vos cuenta, pescancéis vos cómo me, me interrumpen? Joder, A mí no me gusta que me interrumpan de esta manera. <risa> y broma, ¿eh? si me tienen que romper que me rompa que no pasa nada. Bueno, pues, ¿qué estaba diciendo yo? que yo lo que estaba diciendo? Ah, sí, que, que acuérdame perfectamente de que el, el profesor, de ese mes en cuando que tenía, al que quería exponer ¿eh? el resumen de un libro que leyera daba la, la oportunidad de, de, mientras estábamos en la, en la, en la biblioteca, pues, bueno, pues, levantarse allí seguir delante de todos y empezar a hacer el resumen. Y eso, bueno, pues, y era, y era puntuación extra de cara de cara al, a la nota final de la, de la asignatura. Y, bueno, pues, yo hacía lo muchas veces y aquella vez me a, a resumir el, el misterio de tocla Al que pasó el... Al cuérdome de eso, acuérdame bien. Pasó el, pasó el tiempo, ¿eh? pasó el tiempo necesario para... El tiempo tope, digamos, de, de exposición Y me dicho venga, hasta aquí llegamos eh, Cuéntanos el final Y a mí ocurrió, si me decir en plan gracioso eh, Ganan los buenos <risa> Joder, otra vez, cago en Dios Pero si no sé ni siquiera cogerlo, hostia A ver, a ver, igual ya sí A ver Que, que está llegando, pero... Eh, Ay Dios, pero, pero cuando cuando llega explica, tío, ¿vale? Pero, eh, no sé, voy, voy a quitar el auricular, eh, pero pe, pe, pe es, pe es una hostia gorda, y eh, así nada, eh, so, vale, <ríe> qué bueno, eh, yo, claro, no sé, no sé si ya es Simón, el milicentiente londinense, joder, Pues mira qué presto tío, qué guay, eh, porque dice que está que, que que llegando a la radio. Coño, pues menos mal que, que coge el teléfono. Vamos a, me, me, pésame que no sé por qué, ¿Mm? como que, como que el tema, va, el tema va a cambiar. Oye, yo encantado, ¿eh? De que, de que el tema cambie, porque ya sabéis, que a mí préstame la de, préstame la de Dios, eh, tener, tener eh, compañía. Entonces, hostia, tengo... Que abrir la, la puerta, o que claro, no, no la abrí yo, que ya estaba abierto. ya veo, madre de Dios, yo si no tengo llave. Tengo que estar. Vale, esperé un segundo sintiendo la música de fondo. ¡Voy, voy! ...son esta respira pues tira pa' ...pero la burrada al que me da eso... ...como las cosas me vale ...vale, no tal con los bajos. bueno. Ey. ...sí, sí... ...hala ya... Eh. ...digo, digo, cualquier cosa... ...no, tú, tú aquí... ...es el sintiente londinense, chaval... Ah, vale. ...aunque estés en el Berrón, da no lo mismo... ...puedes estar en el Berrón, puedes estar en Villavicioso... ...pues todo te da la gana... Que tú vas a ser el sintiente londinense por toda la puta vida Oye, que ilusión, joder Que, que se, me, se me presentó aquí el, el sintiente, el sintiente londinense eh, Bueno, pues otro día, cuento más historias eh, Yo te iba a contar también la, la historia Del por qué pusiera el resto de los De los siete libros que tuve que poner Bueno, de los seis libros Que pusí hasta ahora Y del que me falta por poner Que voy a que voy poner esta esta noche eh, cuando llegue a casa seguramente aunque bueno, yo tenía la idea de que esto iba a ser una cosa curtia y no, no, va a ser va a ser una cosa un poquito más larga porque tengo aquí al, al sintiendo londinense fago vos un resumen puse el misterio de la isla de Toclan porque me flipo de fecho ya sabéis que es el libro que estoy regalando a los fíos de todos los amigos ¿eh? todos los amigos que son gente normal, no como yo ¿eh? que lo normal llegue llegar a esta edad Y, y tener fíos pues yo esos fíos, aunque todavía no se piden ayer regalo yo el, el misterio de la de la isla de, de toclan eh, ponse un montón de ellos más pero bueno pues a lo mejor no sé hasta qué hasta qué punto puede ser puede ser el el tema esta noche a ver si intenta lo diré falle el favor de, de agarrar tu micrófono ¿Eh? a ver espera, lo vuelvo a decir a ver Hola Coño, no se siente, pero a ver, vamos a ver... Ahora, ahora ahora, ahora supongo que sí. A ver, me di algo. Ah, oh, este, este, este, este, este. Hola, buenes. Hola, buenas. Joder. Hostia, pues... Fue de algunos años, ¿no? Que no pasáis por aquí. Fue milenta años, bueno, milenta, bueno, a ver, tampoco eh. fue un siglo, pero bastante. Pero bastante muchos, tiempo. muchos años, tío. Joder. Mm. Eh, vamos a presentarlo como comillas de veo porque igual no queda nadie de, de, de entre la sintienda actual que sepa quién es el sintienda londinense. Eh, joder, seguramente, hostia, sintienda londinense, nadie mayor que tú para contar la historia del sintienda londinense. Yo no soy nadie, yo soy un pavo que nació en un pueblo... Sí... Bueno, nación no veo porque ahora fáenos a todos venir al mundo y no veo que la capital administrativa al príncipe de Asturias, pero bueno. Y de, nada, yo soy de un pueblo, de siervo y eso y, y nada. Tuve una pasé los mejores años de mi vida con unos cuantos cabrones de aquí de Abió que conozco bastante bien. <risa> Después fui al Eslilio por ahí y nada. Y ahora estoy de vuelta. Sigo siendo el mismo en ciertas ideas y demás, pero bueno. Sin más, tampoco ya eh, no soy nadie, en realidad, nada especial. Sí, nada especial, pero resulta que mientras mucho tiempo, hasta que llegó, uy, que, que dice aquí? West 247, cuando respondiste el teléfono se escuchó mejor, saludos al Yeti. Oye, pues ella que enseña, no sé, que, <risa> equipara, si entiende, londinense, Yeti, y, y bueno, en fin, oye, bueno. Pues que la historia, ya que hasta que se me metió, bueno, una vez que, que Tirolencio se metió en del Tirol, desde Austria, que debe estar un poco más para allá todavía, no sé, habrá más distancia de aquí a, a Londres o de aquí al Tirol, bueno, es el parecido, pero el caso ya que ahora tengo una persona que me siente desde eh, Guatemala, chaval. No jodas. Sí. de Guatemala, vaya guay, pero una cosa, yo en no sé, esa asociación, el Tirol, ¿en qué sentido lo dices? De... del Tirol, del Tirol de Austria, las montañas, las ah, montañas, que, que, que, que estás hablando de chondres del Tirol de repente, no que no, no confiar bien la... No. ah, y es que te ves, claro, como te ves al ordenador, y es que traigo un poema que os lo prestamos <risa> va, va, va, estaba contando que hasta un día que, que el nuestro amigo Incio, eh, que entonces quedó bautizado como Tirol Incio se metió a sentir a Nedonia desde de, de, de el Tirol ¡Hostia! <risa> claro, en ese momento fue cuando perdiste el, el título de persona que desde de más de, de más yo, yo, tenía sentido a Nedonia ¿eh? Lo que pasa es que después, lo he dicho, cuando llegó la la rapaza esta, pues se fue al garete porque bueno <risa> ya es complicado que nadie quite, quite el, el título ¿eh? Eso no para mí no hay título de nada pues ya desde de casa al culo, el culo del mundo y ya está ya más tienen de ella más allí yo no bato récords no sé pero coño tú no pero a mí pues todo por joder hostia pues son cosas eso son cosas de la tu cabezona entonces <risa> <risa> será será bueno hombre como dije que te has... yo sabía que estabas por aquí que, que volvieras de, del exilio pero bueno por, por rumores y cosas que sentía pere pero joder me hubiese tremenda que te presentares sin más Mira, y es casualidad porque yo acabo de un bla un car con uh -huh. mucha gente que ya pasamos un poco los 40 y pasamos un poco el tal y, y éramos muy gallos de guajes pero después tuvimos que buscamos la vida y cosas destes y claro las cosas compliquense esa revolución que quieres no llega o cuando llega allí a base de juntarse en plazas, falar un poco pero no saber montar las cosas en condiciones ¿Y qué pasa? Que bueno, que uno tiene que hacer de qué con la subida, con está farto trabajar en basura, pues decidí mm. contradecirme a mí mismo, o, yo soy una persona que odia mucho, no la odia, ni no, no yo odio, pero estoy contra la escuela, los institutos y demás, sin, sin embargo soy profesor, ya ves. ¿No fastidies? Sí, sí, sí, de allí no, pero estoy para Madrid, que se trabaja más allí. Asumo que hay una contradicción completa, absoluta, no me voy a engañar a nadie, no me voy a ir en plan de eso, autojustificarme pero bueno, a mi contradicción, escogele así, no hay mejor esto que madero, supongo. Oye, si te cuento yo lo, en lo que, a lo que estoy dedicándome, la contradicción no es tanto de tocante a, a, a la profesión a la que me dedico, y más tocante a, a las condiciones. Yo sé que siempre dice eso de... De que yo trabajar nada más desde, desde el momento en el que cubrí las necesidades básicas, voy a trabajar nada más en lo que me gusta, no tengo falta de, de perres, eh, tampoco tengo yo ganas de echar la vida trabajando, y bueno, mando huevos. Ahora estoy trabajando en un sitio que es horas y horas y más horas, y, y, y tener más perres de los que necesito. Pero bueno, en fin, haciendo ¿eh? cosas que, que no necesariamente me, me gusten siempre. Pero bueno, oye, pues en fin, lo dicho, ¿sí, resumen que tú hiciste, y yo, bueno, ya de yo ya cuando uno está fartuco, bueno, que coño, yo no me no acaba de portar fartuco, eso es lo peor de todo. Acabe aquí después de, de una serie de, de rebotes inesperados de volteretes que. ...con los que no contaba... ...y ahora como... Que, ...y eso sí es extremadamente miserable... ...porque yo... ...ahora... ...ya me metí en la inercia esa... ...y muchas veces digo... ...pero por qué sigo aquí... Y digo, ...sigo, tío... ¿no? ...cosas curiosas... Pues yo no sé, yo... ...el crimen nunca dejó... ...ni creo que deseará ser a mi cabeza... ...tengo la calamona a tremar... ...de esos <risas> pensamientos cada dos por tres... ...y y ye, no sé... ...entonces... ...sí, tengo eso, pero... ni bueno. me siento viejo voy a morrer como todo el mundo dame igual pero estamos aquí para lo que haga falta también de verdad qué coñones a ver bueno se intenta, a ver detrás eh, eh, aquí hostia aquellos tiempos en que venías con un papel y tal ¿eh? Hombre, y que vengo con un laptop <risa> Y en estos tiempos modernos, pero, pero yo un ordenador, ¿eh? yo siempre voy un pelín por detrás. ¿sí? Como mucha gente, aquí, aquí lo, la gente de aquella era Sina. ¿no? Pero no queremos teléfono móvil, acabamos teniendo todos porque lleva una imposición prácticamente. No Pero de los últimos, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que después pues, tienes, tienes la castañuela esta, tienes la años enteros, y en vez que la peña va a ver la siente raro, así, como por acá, y, como mirando para abajo todo el día, mansuñando una cosa cuadrada. Y claro, y digo, coño, eso es que ya, ¿no? Son teléfonos nuevos, estos son de mansuñar. Pues yo un teléfono de mansuñar, como los llamo yo, te tengo ya, pero tarde en yeah. tenerlo igual tres o cuatro años después que la siente. Voy prudencialmente por detrás. Entonces, lo que tengo ahora en el, en el, bueno, en el encuello, ...y ...un ordenador de los de Abril y pelear... ...de estos de, tola, de los de hace unos años... ...un laptop, un portátil... ...pero no tengo tablet todavía... O sea, la tengo que ya cuando la pillo... <risa> ...eso te honra... ...yo reconozco que no la tengo... ...ni tengo tablet, ni tengo... ...bueno, tengo un teléfono listo por lo que tú dices... y yo un momento sí. que no te he quedado... ...porque no hay de los otros... <risa> Tío, ...pero yo un, un teléfono listo... ...pero que yo lo... ...faigo, faigo el tonto con él... Es, es, ...no entiendo, ni, ni, ni pongo internet, ni tal... ...tanto puto día, eh, que ...el queriendo, diciéndome... ...oye, con esta te odio... Digo, ...no, no, chaval, no cuentes con ello... Ya, <risa> ...no, yo estoy más conectado, en ese sentido... ...tiro de whatsapp, de tiro no, no, del, no, no, no, del telegram... No ...y tiro también del Signal que dicen... ...pero, yo que sé, por cosas específicas... ...también por el trabajo... ...moviste escandarcaos por tres comensas ...pero... ...el Facebook, eh, uno de los inventos más repugnantes de la historia... ...y tuve una temporada... Y yo todo lo que me entraba ahí era en cosas que en plan de yo qué sé. No sé, movidas de, de pensamiento positivo y, y, y, y, y pichaditos por aquí y después pues, Peña ahí falando que pensaban que era el rey del pollo frito tío porque sabiendo no sé qué e incluso muchas veces muchas veces yo me cuenta ahora pescancio que muchos temas de conversación que hay ahora que la Peña piensa oh Dios mío descubrimos lo teórico es la conspiración y demás y eso ya se falaba en los capítulos prohibidos de Corintios hay yeah. diecinueve putos años o veinte Pero bueno, y lo que tiene. Entonces, ¿qué dice? Pues la puta cuenta de Facebook, hasta los huevos, el carayero, y, y sí, sí, la verdad, sí. todo en serio, ¿eh, Jeff? Mm, eh, Ay. Ye estimula? Ye, Dios, que bien? ¿Respires mejor, no, sé. no, no lo eches en falta, sé que sí. Sé ¿sí? ¿Sí que aquí el, el sintiente, donde, donde lo ves o mejor dicho, donde lo sentís, fue uno de los cientos, miles, millones de individuos que pasamos por los capítulos prohibidos de Corintillado ¿Mm? tuvo un clásico tuvo un clásico de, de la emisora <risa> joder, coño, ya verdad, tío ¿sabías sabías la historia de que de que cuando nuestro amigo Tirrolicio decidió que ya estaba hasta los huevos de los capítulos y, y dejó de facelo que como un año y medio para que cumpliera 20 años y dije yo, hostia, pues no voy a dejar ¿eh? no voy a dejar aquí morrer la cosa y entonces puseme yo Pero como yo soy mucho más miserable que Neide, yo no dejé morrer los capítulos prohibidos un año antes de cumplir los 20. Dejé los morrer dos vecinos antes de cumplir los 20. Te hiciste de puta madre. Pues? Eso de que las fechas tengan que ser capicúa, ¿por qué no se celebra el 13 aniversario de alguna cosa o el décimo sexto? sienten que ser siempre 20, 25, 50, pero ¿por qué? ¿qué y es? Oye, como, les, como los duros de antes, 25 pesetes, 50, 20 duros, los aniversarios, pues, eh, cuando te salga la punta al rabo, sí, pues, o la fañagüeta, lo que tengas. Que pues tenemos que celebrarlos. 19 años y 9 meses de todos los capítulos primeros que Sí, sí tal cual. O sea, pues, Dios. hay que chuntarse hay que montar un fiestorro y... ¿Y Por mí, usted o como como chuntar a, a toda la peña que pasó por ahí, madre de Dios. ¿Acuerdas cuando fue el tu último programa que pasé por aquí? estaba haciéndolo? ¿Acuerdaste? Vaya, eh, acuerdo que viniste, que estaba yo con el, con el pistolero, <risa> que <risa> apareciste por aquí. <risa> Venía de Chondres de aquella, tío. que no venía por aquí, que agarré al tío, y Fui un solo per y de sidrerías. Yo con trash. Y, no y, y agarré viene para acá con una moña. Oh, un día estuve sintiéndolo. Pero acá, pero, y recuerdo que hablando de, de neuro, neuroquímicos o alguna cosa así. Pues de explicar una movida y era con una articulaba palabra, chaval. Yo, oh, Dios. <risa> A ver, en realidad estas cosas, díedles para reírte, pero después piensas y dices tú, bueno, a ver, vamos a ver, tampoco ah, yo para sentirse orgulloso, ¿eh? Bueno, a ver, eh, ni yo para sentirse orgulloso ni yo para avergonzarse, ¿eh? cajo yeah, a la yeah, puñeta. Yeah. ¿De qué le pasamos, hostia? Hombre, pero yo considero un paisano, cuando tengo que cumplir, cumplo, lo que pasa es que tengo mis deslices, como todo ah, el mundo. joder, una moña de vez en cuando, carrala cualquiera, ¿eh? yeah. joder, hostia. <ríe> ¿Y entonces qué yo? Que no estás ahí metido en ese... No, tengo un poema aquí, pero llevamos cuando queráis, y si seguimos dando al derique aquí y después yo a las 11, para que salme el último tren, así que tampoco Hostia, puedo dar mucho. No, pues no, puede estar, sí. no puede estar demasiado, no puede estar demasiado. Bueno, sí. acuérdame. <risa> y aquí, cara, me sale joder, aquí a salen se lo conoces? joder, viene aquí un viejo amigo, y voy a contar No sé si te tú una vez, de la que por aquí, joder, con la pejada, ¿cuántos años habrá que ya que nos conocemos, tío? Acuérdame, yo conociste tenías una asignatura en la mi carrera, si no me mal sí, me recuerdo. Sí, de, de la carrera de Historia, claro. No, me, no la mía ya era Psicología, tío. ¡Ah, me cago en Dios, claro! Sí. No, ya que tú fuiste el primer, el primer gallo de todo estaba. Recua, el primero que conocí fue a ti. Yo de aquí ya estaba en derecho. Yo pasé el año de, del bueno del COU, la selectividad de todo esto, estaba el mi, mío mi, mi, mi paisano dándome la tabarra y como que me me manipuló, vamos, metióme una caña a la Virgen, todo el año en plan, yo no quiero obligarte a nada, no quiero obligarte a nada, pero ya que ellos de y algo, vete para derecho, y por fácil caso fui para derecho, tuve un año allí, había una notativa, que este es la configuración, que ya era psicología, me iba a el tema sí, y tal, señor. y conocí este elemento en uno de ellos, y a otro par de chavales allí bastante bajotes, que no hay director de cine ahora, y topé luego una vega Cacalla, volviste sí, a ver no, a Jorgito, Jorgito, no pequeñín meneduca. de mieres. Pasaré sobre el 2000 y algo por, por Noreña presentando un documental así en alrededor el de tema del jovencito Frankenstein una oh, cago, la leche, y ¿verdad? alguna vez más, pero bueno no lo, ya hace tiempo que no lo veo. ¿eh? Nah, yo no lo volví a ver es que después que acabamos la, de estudiar allí no coincidimos <risa> con él. Pues de esa tenía yo 19. O sea que... Yo 20-21, porque soy, creo que soy de una quinta un poco más mayor que tu, hábito estaba estabas. O sea que sí. más de 20 años, colega. Sí, y que yo ah, tuve, va, primero va, tuve va. un derecho, después metíme en el... Claro, tuve que hacer perros, mi padre mosquedósele la Dios con ese derecho, decía que quería hacer historia. Entonces pasé una no una, burra, una burra de meses trabajando en el metal, que fue eh, muy aleccionador aquello. ya estaba yo pensando, estoy lo que no quiero hacer la puta vida. Y después ya entame esto. Te acuerdo en primer día que entame en la facultad de Milán, llevaba, llevaba cosio porque me hubiera caído una plancha a fierro, una, una pata, el último día de trabajo. Me cogió esta vez. Coño, voy a joder, me fue que imposible esto. Va, ¿yo ves Y después que me llevas estos garrulos por ahí, Haciéndoles que liaben, y yo me casto préstame, chaval. Te fue ¿eh? prestoso. Pues la, la anécdota que, que me acordaba, que decías lo de que te salía el tren a, a les once, al cual estuve una vez. que traemos bueno, aquella que ya éramos todavía estudiantes, que estábamos chapando, supuestamente chapando, en el, en el centro social de Campo Manes. ¿eh? Campo Man, ¿Calle Campomanes o Campomanes Manes? Sí, calle Campomanes, Que está en Peribí, por donde el Campillín, eso. Efectivamente. Sí, si la tira. ¿Por qué da sí, no bueno, de aquella? la de Dios, de aquella, casi sí. 20 años. Y empezamos, digo lo de supuestamente estudiando, porque dedicábamos básicamente a charrar ahí en la acera. Sí, sí, y había un día que te habíamos, no me acuerdo cuál era el tema, tío, pero te habíamos ido al que te pego. Y tú estabas mirando cada porro, loca, un día, o sea, salme el último de no sé qué hora, pero bla, bla, bla, bla, bla. Y me dices, hostia, casi no me, que no me va a dar tiempo, pero bla, bla, bla, bla. Y en un momento me que dices, cago un día, Esa ya se lee buena, la ya no te comprende, que te cogieran andando, bla, bla, bla. bla, bla". No sé la primera vez que me puedo ¿eh? nada <risa> <al lado, ¿sí? risa> pues, pues, buenísimo. O sea, igual viene, que yo, a las de la noche, mi sí, pero por esto, ¿eh? yo qué sé yo? <risa> No me acuerdo de qué lleva la charrada, pero de esto qué, joder, desde que... Como vi desde aquella críticas que Te ir a críticas al tema sindical... Estamos debatiendo del tema la unidad Tú decís que para la unidad para qué, para qué la quieres si alguna cosa así. ¿no? yo quiero recordar esa palabra Hostia. salió. acuérdome tengo una imagen mental de ti. <ríe> sentado en una mesa detrás tuyo la ventana. yo tengo sí, una buena, una buena memoria en ese sentido, acuérdeme de cosas de, de esta mena ¿eh? sí, sí, y, y tal, sí, y esto, perfecto, y esto, de sí. la unidad no sé qué, te voy a estar hablando del rol del tema CNT porque yo todavía todavía Todavía me faltaba, estaba en periodo, en periodo de macarrizamiento. estaba llevándome por mal camino, pero claro, caro, obviamente resistíame. Entonces dice no, hombre, pero tal y cual, tenemos un poquitín de debate todavía. Después ya dije yo, venga, estos tíos están con putes cabres. Yo también, un cojones voy a engañar? A la sí, bien, bueno a ver, a Pues a ver si ir una haciendo andando también. ¿eh? Cago en la puta, no me jodas, me traes más bien a buscar. Hombre, digo una cosa, eh. ¿eh? Todavía salgo a hacer calistenia, a hacer artes marciales, salgo a correr. Coña, ¿no? A, sí, a ver, hago mis dominales, ya voy notando que no, pues son 42 tacos, pero ya en si otros mis 42. Ya te dejo. Y eso, que, y eso que soy muy humilde y tal, ¿eh? <risa> Oye, sigues leyendo libros de aquellos de autoayuda en plan de. ¿Qué hacer si un caimán se te mete en el coche? Hostia, pero si esos ahora son el bombazo, padre. y ya está vídeos de YouTube, solo por todos los yaos. Yo ya he originalidad. ¿Es eso, en el Amazon, tienes una punta pala. Pero bueno, ya me tomé por otras cosas. ¿eh? Muy eso, eso ya era, digamos, preparación de guerrilla para... No sé, de alguna manera la onovilación que nos pues, tocó pues, En algún si momento falda, pensábamos que iba a llegar esa guerra No, nah, pues cuando venga la... Yo sigo todavía convencido de que antes que yo muera Esto se va A ver, antes de que murriéramos de aquella Pensábamos que no iba a pasar nada, que esto iba a ser el aburrimiento absoluto Después llegó toda la crisis del 2009 y demás Y la verdad es que daba un, Una especie de placer morboso Es decir, esto ya lo sabíamos, cabrones Cuando toda la peña pasaba de política Y se dedicaba a los 90 a decir Todo es del, del color del cristal con que lo mires Y se hizo esas mierdes? después, bueno, después llegó estamos otra vez en una época de reflujo con una alza de la extrema derecha a la Virgen, con una predominancia de pseudo temas políticamente correctos que yo que sé, que copen todo el debate quizás de una manera un pelín excesiva y demás, pero bueno tarde, algo pasará, si ya pasó eso pueden pasar otras cosas ¿eh? tarde o temprano llegará, yo seguiré soñando, seguiré soñando. Oye, a mí los chinos damos miedo a la Virgen coño mira falo... No persona a persona, no en plan no racista nada, y demás, ¿eh? pero la cultura, el país que tiene como tal... Oye, hay un momento ellos, precisamente, eh, para decir, eh, ponerlos como ejemplo de la distopía que está por llegar... Sí, sí. Eh, tuve estos días viendo cosas sobre China, el reconocimiento facial, colega... Están el equipo para todo, para todo, tío... Hay, hay, hay cámaras de reconocimiento facial puestas por todos por to los que hay, de todos los sitios... Y hostia, cruzas un semáforo en, en rojo... Y llégate la multa, o sea, y la, sí, sí, sí. Y no, la que, hostia. Oye, que ahora sacaron un programa para agarrar y para identificarte por, les, por los andares que tienes, tío, por las trazas que tienes de andar, no me ah, jodas. Joder, madre de Dios. Y nosotros ya echamos unas manes a la cabezona cuando decían que deben poner videocámaras en Skys. <risa> y ahorita <risa> peras su mío, pero qué es. Yo lo que veo, yo un montón de yuches y movidas de desarrollar, de en torno al tema este de, de perres. No, y que está robando, estoy no sé qué, estoy no sé qué más Pero que, vamos a ver No, coño, ¿y qué pasa con la libertad? Tío? ¿Qué pasa con la y mordaza? ¿Qué pasa con...? ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, esa la gente no ni molesta ese, Pero ese tipo de cosas son inmateriales, y es verdad Pero son pero importantes yo, yo lo que decía ahora cuando estaba hablando de esto De reconocimiento facial No pienso que pase, vayan a pasar muchos años antes que lo pongan aquí Una cosa parecía Y, y estoy convencido que el día que lo pongan La gente lo aplaudirá Porque sentiránse seguros Sí, sí, dirá, sí, oh, sí, sí hostia. El discurso securitario llegue lo máximo sí, Joder sí. Y además total siempre te dirán eso de A mí qué más me da si yo no tengo nada que ocultar <risa> No tienes nada que ocultar hijo puta. Pero mañana Lo que hiciste hoy <risa> ya, Pero tú imagínate, por ejemplo, que las cosas tuércense, que claro. en Europa empiecen a, en, a poner la situación política similar a la de China porque hay claro. una tensión política y no quiere que la civilispoblación se. Eh, Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam precisamente por lo que tuvo en retaguardia. ...en gran medida... ...eso van a controlarlo... ...entonces tú ponte que a lo mejor... ...sepan agarrar mm, y catalogarte... clasificarte simplemente por las búsquedas de libros... ...que fas virtualmente en la exactamente, biblioteca... Exactamente, ...y lo que lees tío... ...ya te van a estar en todo el tiempo... ...vas a hacer una manifestación... ...y qué tienes un montón de videocámaras apuntando para ti... ...peña grabándote... ...¿quién cojones se tasca con esa?... ...en eso no piensa la sienta... ...esto piensa que piensa que va a durar toda la puta vida... ...sí estable y uno y otro... ...pero todo tiene su final... va o a ser la puta risa tío, la puta risa, <risa> la puta risa, por pues no ser un puto día tú, pero <risa> muy jodido y además que también, a ver, el tema de, este de sentirse seguros tiene que ver con una cuestión por ejemplo, la falta de implicación política la gente sigue pensando que lo que fa en falta, ya peña, en la que pueden delegar que sea fiable, pero no, lo que tienes que hacer es implicarte tú, exigir tú los mecanismos de, de, de, de tomar decisiones políticas también, económicas distribución de la riqueza, es contra el Estado también qué cojones para eso soy anarquista voy a aquí pero yo qué sé el tema es, y dices tú, no, quiero sentirme seguro pero claro, y hay que haber, no puede haber una sociedad nunca eh, decente, justa y demás, si no se asume un mínimo de riesgo tienes que asumir que libertad y seguridad son dos valores que tienen que sopesarse y que van a estar siempre en fricción, entonces tienes que saber también asumir un mínimo de, de eso de riesgo, de, de, de, de, de tal no, no fíalo todo a una peña que está ahí que representan los intereses de clase patriarcales también un montón de cosas que son muy opuestos a los tuyos y, y, y, decir, y decir que te vas a fiar de ellos soy estúpido completamente bueno, la historia de que el, lo que decíamos eh, yo no tengo nada que ocultar sí sí no lo tienes que ocultar hoy pero cuando dentro de diez años cambien los tornes y todo lo que tú hiciste siga atando doy te ha todo registrado ¿eh? entonces sí. voy a risa voy a risa que vas a pensar yo quiero Reivindicar el derecho a poder esconderme y quiero reivindicar el derecho a poder ir despacio. La velocidad y un mal, un cáncer, joder, es, ya te es digo. Gran medida. Esto de que tiene que ser todo rápido, no y no y otro. Yo creo que por ahí, digamos, da mucho en la línea de frotación a todo esto. Yo, se si a de, bien, yo quiero comer despacio, yo quiero caminar despacio y quiero follar despacio, tío. Eso es la hostia y paz pues, que es prácticamente imposible hoy en día. No, no, no, no se puede hacer eso. Hostia, mira, hostia, igual estuviste... Fue antes o fue después... Yo cuido que tuviste el día de... Que te habíamos hablando del accidente aquel de tren... Ah, sí... Sí, sí, sí, sí, que, sí. Que, que... Ah, no, no tuve, sentí el programa vuestro... Lo que oh, y participaste que... de alguna manera... Sí, pues, no, no, que ya al corto me da la tu voz, tío... Diciendo eso de... ¿Y por qué coño hay que ir a trabajar a... A no sé dónde? ¿Por qué coño toda esa gente tenía que agarrar el tren... Para ir a trabajar lejos de casa... Que ella sí, sí, sí. sea movida, yo, a ver. Yo, yo, mira, yo, por ejemplo, el tema. Esto es eh, que, ya que esos son los verdaderos causas, O sea, la gente podía estar, tendría que estar trabajando allá o de casa y desplazarse sencillamente porque quiere, por, por puro placer, placer y con unos ritmos, digamos, los que quisieran cuando tuviese su tiempo libre. Es algo que te digo, ya está. Soy una sociedad medianamente de, con sentido común, joder, ya. No, Ni claro, siquiera creo. utópica, cojones. <risa> ah, Queda usted, si yo al muchas veces del de mi abuelo. que me, me contaba como una aberración cuando empezó a tener que ir a trabajar a Xixón y, y decía, él, pero ya que lo peor de todo ya que había gente, de, había obreros del de, de de trabajaban en la construcción si había obreros xixoneses trabajando en obres en Uvieu ¿qué sentido tiene eso? y eran de allí al lado <ríe> si pero yo qué sé yo mira, por ejemplo, el tema de la ciudad estúrb eso que eh. es, eso je, mira, de eso quién fala nadie habla dentro de la izmierda <risa> o incluso en las cosas que queremos actuar acerca de la ciudad de Astur vamos a ver, el sistema es chunguísimo es chunguísimo es eh, urbanismo totalitario es hausmanizar Asturias la, la la fastera central nadie fala de eso y cargarse de golpes borrachos recuerdos eh, a ver, si defiendes la asturiano uh -huh. la lengua asturiana tienes que estar en contra la ciudad de Astur va junto va, tienes que, si quieres defenderla y recuperar la cultura rural que de algún momento... yo llegar a eso... ...ya sé que la cultura rural tiene cosas muy... muy ...a veces muy reaccionarias... ...pero también es verdad que pues agarra lo mejor de ello... ...y tráelo de vuelta, o intentar montar eso... ...y yo cuando dicen reindustrialización de Asturias... Mm -hmm. ...y qué pasa con la re-ruralización de Asturias... <risa> Se por ...y padre. por qué no... ...cada vez están poniendo... ...más traves a gente que quiere venir a vivir al campo... ...para poner un puto para ponerte una multa por esto, aquello... ...pidiendo licencias para poder tener huertes... ...y una cuestión silenciosa, pero para llevar el control también, ¿eh? Sí, pues sí claro que sí, joder, sí lo que el, el, el mundo rural... ...la actividad rural lo día es imposible... ...y es básicamente imposible por culpa de las traves que, que, que te Hay topes en todas partes... un 40% de las tierras de Asturias son comunales... ...salen un libro de Pedro de Silva... <risa> ¡Pedro de Silva! ¡Joder! ¡Manda narices! Y dos bastantes de esos tierras Vendieron... Se... Perdón, igual estoy glayando mucho No, no, no, en absoluto Lo que pasa es que me lo dejo en mes en cuanto Por si acaso me pueden dar ah. con el chat En, en, en, en Nordeste del Sierro Para la zona de la fastea del Pico Fario Y eso, por esa zona de Perí uh -huh. Diciéndome un collazo mío, que estaba muy en contacto con esto Que vendieron esas tierras comunales A espaldas del pueblo ¿Y sabéis quién les compró? Uh -huh. ¿Florentino Pérez? Ah, cojonudo A ver... Haceis cálculos bueno, bueno, que los parido, chaval Increíble claro. Bueno, yo como Cada vez que Yo cada vez voy menos a menos sitios De monte, tío, o sea, gusta la de Dios El monte, pero cada vez voy a menos sitios Porque claro, obviamente Cuando vas haciendo vídeo Recuerdas lo que ya era aquello, hay 20 años sí, y, sí, sí. y ves que de repente Lo que no es senderín por el Prau, ah. Ahora llevo una pista de 3 metros de ancho en sitios en los que no tiene sentido echar un hormigón. Eh, abrí, abrimos una pista para los ganaderos, pero si no no hay ganaderos, ¿qué como tenéis tanto posicu? Y es que esta esta mentalidad tecnocrática también de no, y es que yo quiero que hagan esto porque así para ir a trabajar a forro cinco forro minutos. Si fa, abren esta autopista eso y es una Jante, cosa que hay que acabar sí. con ella, porque si no no no me plan y así como convencen a muchísima gente de que ese tipo de cosas son necesarias. Sí, bueno, eh, los que viven en la Florida y en las campas... ...por lo visto tienen un, de, tienen un problema terrible de comunicación. Joder, la puta. Hay, hay un atasco por las mañanas para salir. Oh, Dios, qué grave. Hay atascos porque todos ellos van su puto coche, hostia. <risa> o sea, es si el sitio mayor comunicado. Que no quieren callear, que agarren el tren. Que... No, no, lo que hay que hacer es un túnel, atravesar el naranjo con un túnel O poner una autovía que pase por el naranjo, por la ladera ¿y? No, hay que traer el ave para acá También, también, también. Que tío, Pero qué hostias El ave, tío ¿Y ¿Por eh. qué tienen que dejar de haber caleyes? ¿Por qué tienen que desaparecer las caleyes? Nada más que para que pasen los coches y no se joda al bajo el coche Ir a tomar por el saco <risa> No, tienen que haber calles tienen que seguir habiéndoles Y que pase nada más que una puta burra y un paisano detrás sin que seguir habiéndoles Un oh, divertido No no aplaudo porque estoy agarrando el micro con una mano tío. <risa> <risa> Tampoco yo <me planteo> un soltarlo <risa> Pero de pero verdad Cago la ley Venga hombre, eh, suéltate con la poesía ¿De qué, de qué va la poesía? Bueno, no, yo, me yo, no problema, yo muy mal, Yo soy muy mediocre escribiendo Y siempre eh, trato, soy muy grandilocuente hago muchos soflames, pero denme cuenta que repito Me mogo bien las payabres y tal No soy muy fino, pero bueno, yo creo que lo que quiero decir de eso, Yo lo vi bien claro, estoy por un trapo que cuelga mucho Por ahí, por el por les, balcones por les, por últimamente <risa> Y nada, yo un poema de amor, ¿vale? quieres sí. que lo llevas y sí, ya después marcho? Sí. Y ya, antes, ya de, antes de que vengan a ponerme les esposes. <ríe> bueno, venga, pues pues ala, pasa bueno, que vale. puedes arreglarte para pa rematar al micro leer, si no he echarte ahí un capito, arreglarte al nada, mío, joder. Vale, creo que sí, mira, ¿Sí? a ver. Bueno. A ver si saco voz de... <ríe> locutor, esa voz que... Voy para allá, ¿eh? Venga, venga. Títulos de la esvástica de Iberia. Venga. Volate. Escupo sobre ti, esvástica de Iberia. Con águila o con escudo, igualdad, suprimes la diferencia. Rojo sangre de pobres, de gente de labor. Amarillo gualda de locura, del fanatismo, el albor. Escupo sobre ti, pedazo de tela de mierda. Me limpio el culo contigo, y del fútbol con la roja camiseta. Amanecer de genocidios... Leyenda negra le dices, pero con los sajones mucho más lo que compartiste. Me das asco, trapo obtuso, ignorante y fanfarrón, nunca nada digno hiciste que no fuera un ricachón. Hijos de puta te cuelgan en sus ventanas, de sus bocas brotan ranas, croar de gilipolleces, sus cerebros llenos de heces, mediático festín de mentiras y sandeces. Eres símbolo de vergüenza, de tiempos de matanza, de militarismo oltranza, de guardia civil, gran hermano, de lo cañí y la bota sobre el cuello del gitano. Eres burrice y cabestria, sacas de lo humano la bestia, y como cualquier otro estado, no puedes ser respetado si las amas en tu mano. Eres mentira y dolor, una afrenta a la verdad. tu historia, tus mitos, el supuesto ardor del patriota, su moral, la moral de los idiotas, la excrecencia nacional, mentiras y más mentiras que tenemos que tragar. Eres violencia, intolerancia, legalidad rígida, travestida democracia, tus excusas, tu ficción, tu basura, tus, tus maneras de chulo cabrón, gafa oscura, bigotillo, aquellas modas, estos son, quien de aquellos quienes de aquellos mamones continúan la profesión. Así que no me pidas, solo por DNI, que te adore y te respete, tú de que nada harás por mí. Yo soy libre, no patriota, dírselo al del CNI, que amo a mi pueblo, su gente, sea cual sea su pedigrí. Que de pobre no me saca, ni tu pasta, ni la bofia. Así que aquí me tendrás, respetando al mundo y aborreciendo la idiocia. Y si te hacen arder, ¡qué alegría y regocijo! Pues puede que vuelva a haber personas y no colmillos y que tornen aquellos tiempos en que todos conocían de tu historia la verdad y para nada se te quería. Ginio. Diversión con banderes. <ríe> Pero, joder, la, fa, la faceta poética nunca la conocía. Yo no la narrativa, pero la, narrativa la, la, prosística, es sí, joder. Sí, bastante mala también, ¿no? Bueno, a bueno, ver, joder, eh. oye, por lo menos eh, lo que sí recuerdo allí, eh, que ya era profunda, eh. ya era de esta que había que leer que todo de seguido, eh, porque joder, saltaba tío, a ver, pues, o sea, tenías una, una capacidad y yo cuido para pa saltar con los dos escritos. Hay que reconocer que a veces llegan eh, un poco excesivos sí, en, sí. en, en cuanto a la extensión. ¿vale? Sí. Yeah, yeah, sigue siendo el problema. El bueno, problema, chaval. Oh, ¡Dios! De qué joder, oye, la, el, el, eso debe ser conciso. Eh, joder, este bueno, y, bien, a veces que bueno. es complicado Pero, Dios. cuando hay mucho que decir. Oye, sea, mira, segundo segundo estaba sintiéndote Estaba, estaba alcorrándome de, de, bueno, cuando tuvo tan ese tiempo tan terrible que había tantos trapos de colores colgados por las, por las ventanas, pero los, los colores, ¿sí? eso ¿no? eh, la gente llena invariable. Y, y, y un día llevóme el nuestro presidente de la cuca, llevóme sí. casi tal, miró para arriba y dijo, hostia, mira, tenéis unos vecinos que también ponen el trapo. Y yo miré, digo, hostia, espera, tercero tal. Digo, así son colombianos. <risa> <risa> <risa> que yo no lo puedo decir sobre todo. Vaya movida, chavate. <risa> Mateo, si te grabas, ¿no? ¿No? También llego a casa de mi madre y también te la puerta. Digo, hostia, pero papá, que fue de favor, que orteraba, ¿no? No, bueno, pero ponla todo el mundo. Claro, ¿no? como sí, la pone a todo el mundo. Sí, pero pienso que, que, que, que la mitad de los que se vienen por ahí, igual por eso. Porque estaba bueno. de moda. igual y eso, no sé, yo la verdad que soy bastante más pesimista al rol de sistema, pero me es que está dando un giro bastante importante ahí, incluso de Peña de que no tiene que ganar con eso, pero bueno, yo qué sé. Bien. a pobre de todo, sí. Bien, y aparte, eh. ya, bueno, yo es lo que tu es psicólogo, sabes <risa> a mí más, si sabes cómo va ¿eh? que... Bien, y y... por imitación, a veces hasta a niveles sorprendentes. Pero... Sí, en ese sentido, yo pienso que, que los políticos son bastante ineptos. porque podían tenernos absolutamente controlados de una manera muy sencilla. Podían, tener un, podían construir una, una distopía como la de un mundo feliz, con una facilidad tremenda. facenos amar a los opresores, que ya lo hacen, pero podían hacerlo mucho mejor y podían conseguir que, que todo el mundo estuviese profundamente enamorado de ellos. ¿eh? hicieron muy bien los políticos catalanes mandan huevos sí, sí, sí, sí. que en un año pasóse de, de querer matarlos a todos de aquí cuando tuvieron que escapar en el helicóptero del congreso a que todo el mundo estaba enamorado de ellos y... sí, no, bueno, pero eso eso también te ha provocado eh a ver, para el, por yo, supuesto aquí, <risa> eh, y yo la esvástica de Iberia aplico a muchos otros esvásticas, pero ya eh, dame igual va. vale todo, banderes, vale los, los pueblos respeto los les banderes y las naciones no yo la fastera asturiana no sé si llega hasta Leo o más para allá más para acá, importeme tres collones que se respeten esos usos culturales y que lo importante que la economía y la sociedad folklore le den a una manera justa para todos. Don César Cortés da que escrito que salió creo parece que fuera en el Yar. Que decía eso del 8 de septiembre eh noye de nación y hostes. ...y el día de la visión de Covadonga... En el ...que los católicos claro. salen con banderas... ...con crucifijos y... ...y claro, <risa> la puta a ver, verdad... ...y aparte yo, te, yo tengo... a ver... ...yo costos a simbolizar... ...faya ahí unos días pensé... digo ...yo a ver, hay dos Asturias... ...una es de Pelayo otra y otra de Xina a Carrocera... <risa> sí, ya, sí, ...yo estoy con la de Carrocera... ...descarado... ...que eh. <risa> bueno, ese si ya quedó... Es, es, ...me pensaba que ya quedó más fa' Prado... Que, ...que otra cosa... Sí, bueno, ...pero porque se lo olvida... ...el, el otro ya de Fa... mil y pico años y tanto bien recordar a ver va, a claro, ver <risa> reconquista ese, ese relato y que es, Oye, mentira todo solo, solo un necio como de los gemelos de los santos puede seguir defendiendo esa, esa, esa patraña hay poco desde de que yo que programa la mitología asturiana mm. pero mitología donde de trasgos y cólebres estos movides, mitología de lo de borrachos y dinamiteros, que aquello que somos ahora mismo ...la tierra más adocenada de, de por lo menos el, el, el reino de España... ...yo pienso que no hay nadie tan, tan apejotado... ...y no sé si llegaría a decir tan cobarde porque... ¿De qué decía eso? Yo. Ah. Sí, <risa> intentar Yo recuerdo también de aquella manifa para asturianismo que también en el círculo pedí una, un círculo pero un panfleto asturiano, aquella, pero que les una brea a los nacionales, os importante, hasta Hostia. la cabera cota, codo de sangre para Asturias, <risa> Qué risa, tía. Y eran unos tiempos, eh, pasados buenos. Sí, claro. A ver, hacemos unos vuelos cebolleta con yo esto y hasta cierto punto somos, ¿no? Y el leo que dan en escanes. Pues sí. Pero bueno, a ver, yo de todos maneras yo no me doy el brazo torcer y no me rindo, ¿eh? quiero decir que no estoy aquí nada más que para contar historias, pero bueno. Sí, es verdad que cuanto más viejo más experto más experiencia tienes. Y también es verdad que aprendes mejor a las amistades y, y a ver dónde te metes. Yo les Mis experiencias en colectivos libertarios de los otros años para acá fueron casi una excepción, completamente decepcionantes. Entonces, estoy un poco a lo mío, pero bueno, aquí estoy. Me... No me rindo. Ya déjenme un poqueñín, ya mucho mucho tiempo de todo aquello. Y, y descubrí que concordando con esa ideología que yo defiendo... de que la revolución hoy individual o no y sí. val más intentar hacerles cosas de la manera que uno piensa que les tiene que hacer y en ese momento no sé yo por lo menos prescindíme de que había un montón de gente que sin necesidad de hacerse notar sí. ni de tal hacía cosas mucho más interesantes que aquellos que estaban esperando estaban sí. proclamando que había que hacerles pero sin hacerles Eh. Yo, yo también, yo eso también lo prediqué mucho tiempo y estoy de acuerdo con ellos Este punto. Pero llega un momento en que las cosas tienen que concretarse un poco, si no queda ahí un poco como muy disuelto y nunca llega a nada. Y hay veces en que hay que llegar a algo. No sé, pero de todas maneras entiendo perfectamente eso. Yo, sí. eh, yo qué sé. Yo por lo menos sé todo. La, la mujer que va de súper anarquista, por lo que sé tal, pues los mayores despotas que hay. ¿sí? La es que como posiblemente no tengamos ni puta idea de de qué hacer. Pues yeah. mira, al fin y al cabo, cualquiera que faiga las cosas de la manera que, que él considere que les tiene que hacer, también feches. Solamente pues mira, por eso. ¿Qué se ha de la mífica con el tema...? Yo tengo una receta revolucionaria, ¿qué ah, te lo acunte? Pues hombre, verás, no, a ver pues si mira, me mola y la aplicamos. Y una cuestión, <risa> y voy a dar un anticipo porque estoy trabajando en ello. Ah, vale, bien. Va Llegará un momento en que lo saque al rocipe. Yo creo que la revolución tiene que ser apopular. ...a popular... ...tiene bien. el sentido de que hay que salir... ...y hay que buscar que la gente se te quiera asunir ...por aprendizarse... Por, ...por lo que dices tú, por el, sí. el, la limitación vicaria... Sí, ...por vicaria, por vicaria, sí, vale, sí. ...entonces bueno. yo creo que habría que montar un movimiento independentista... <risa> ...en contra de los movimientos que quieren otras ...que quieren otro estado... ...de comunidades autónomas libertarias... ...y que pidan un estatus de nación de naciones... siguiendo bueno. el modelo al mayor proporcional por lo que él arrojaba... Acá, tío, voy a, voy a recomendarte una novela. Yo que ¿Vale? no, no puedo evitar recomendar noveles, tío. Recoméndame lo que quieras, <ríe> eh, El Instante Aleph, de... ¿Cómo se llama? Greg Hagan. ¿De quién? Jeff Infield Fiction. Sí. Sí, yo, suena eso. <ríe> <ríe> el Instante, ¿qué? Aleph. Aleph, vale. Sí, va una movida, tío. Yo muy prestoso, porque presto también para... Yo qué sé, pues hay mucha gente dentro de... ...de este mundo de ellos, de las cosas un poco... ...bueno, cada vez menos soltan pues ya ...y cada vez lo más normal que piensen... ...que, yo que sé, pues que te es en contra... ...no contra eh, el uso de, de las cosas... ...sino contra las cosas mismas, yo que sé, pues... ...por ejemplo, eh, hay muchos espotrique contra la tecnología transgénica y tal... ...y yo hubo un tiempo que también potricaba contra la contra la transgénica... Eh, ...hasta que llegué y me acerca de lo que ya era todo eso... y si no por lo menos y ser capaces de hacer eh, estas cosas y es lo que se fue para ellos entonces esta sí, novela, sí, sí, sí, sí, sí. y era muy guapa porque consistía en, en que un mogollón de gente a base de robar patentes y de desarrollar los mismos códigos Y en código libre construyeron una isla de, de coral en en mitad de no me acuerdo qué océano sea, era una isla que se llamaba Anarquia sí. y a la que podía ir al que el que diera la gana y, y ah. bueno y eran especialmente bienvenidos los ladrones de patentes obviamente ¿eh? <risa> <risa> Joder, que todos podían, podían aplicarse allí yo por ejemplo ¿sabes? Lo que yo yo el tema yo con lo de los patentes también cambié ¿eh? sí sí no no llegue no lle estoy contra la técnica en sí misma siempre y cuando se pueda probar de alguna manera que es verdad que es segura ah bueno claro obviamente pero un sur los mercado y Estados va a ser que va a ser pero claro dos mira el problema no que yo que sé... ...que modifiquen genéticamente... ...una planta de tomates... para que crezca en mitad del Sáhara... ...a mí eso paz me de, de puta madre... ...y también hay una cosa... ...pero que lo que... utilicen para vender... ...no, eso ya claro. no tío... ...y que, y que se carguen economías rurales... para pa claro. pa extender esa, esa plantación... ...de una manera intensiva... ...no, ese ya el problema... ...pero el problema ya es... ...no y el fecho... ...pienso yo que no hay el fecho... ...de que exista esa posibilidad... ...que exista esa posibilidad... que por código libre se desarrolla la tecnología genética, hostia, Pues mira, de puta madre, necesario. Es pues, un no tema que, muy complejo, pero normalmente. Eh, claro Significa mucho y, eh, y, y resuelve esto un sí o no a todo. Pero, claro, pero, claro, sabes, claro. Que, y que hay que mirarlo. Eh, a ver, a mí es una tontería enorme incluso peligroso, que se que se utilice esa tecnología para para modificar, yo que sé, pues una especie que en un sitio, por ejemplo, en un sitio en el que creza bien el tomate de toda la puta vida, ¿para qué coño tienes que meter? O los chinos que lo que hicieron fue por todo, con la excusa siempre de que va a ser esto, que la medicina, sabes, no metes por medio la cura, pero después lo que quieren lleva otras cosas. Claro, está. ¿eh? Pues a mí, de hecho, parece una barbaridad, joder, pues no me parece la barbaridad, pues para hacerlo para que sea cultivable el desierto, tío, pues vale, si hay gente que no morra de fama, bueno, pero como tú vienes, es muy complicado, <ríe> y habría ya, mucho que... No, pero ahí que más hay una cosa, una cosa que yo te pernidia, que observo mucho en ambientes izquierdes y anarquistas y sitios así y demás, que yo ya no me considero ellos, considero otra cosa, pero bueno, por ahí van los tiros, pero de otra manera... Yo sigo siendo paisanista, entre todo. Tú eres un candidato al anarquismo de extrema derecha que yo defiendo. ¿A qué? Al anarquismo de extrema derecha. Y hay mucho tiempo que soy anarquista de extrema no derecha. No lo sé, no lo sé. Te has traído. Habría, habría que sentir un día y, y pegaros un poco <ríe> directamente a ver qué pasa. No suena muy bien, pero oye, Usted, yo, yo, yo oh, sé que... Oh. Yo sé que las cosas siempre tienen sorpresa y tienen vueltas y giros inesperados, así que... <ríe> pero mira, el tema yo con esto y es que muchas veces hay, esto sí va en serio hay mucho sobramiento, quiero decirte por ejemplo hay cosas que no van la mera opinión con ellas, quiero decirte, hay, de política pues hablar, pues ir unos cuantos libros y decirles cosas pues, tienen que ser así, y pues ten razón, no tenela o tenela a medias, pero cuando se trata de decir, yo qué sé, de lanzarse a la piscina y de decir, la, mucho muchos grupos anarquistas o negacionistas del SIDA ah por ejemplo y verdad oh, hostia triste, está muy, este, muy de moda sí, o, o el, el mm la, el medicamento este oh, sí, que sí, está es, quitando nuestros es, es, gobiernos multinacionales suplementos mineral milagroso y oye, <risa> yo, que sé, yo, mira, yo no <risa> digo nada de que haya que deshaya gente pues a peña que nega el sida venir para acá y decir oye es, pero y hay que tomar partido con eso y no y una, y una cuestión muy y una responsabilidad enorme tú puedes andar diciendo eso por ahí luego el fulano que traxiste a la sala la charra. resulta que oyeron cara dura O y era un tipo que eh, y era científico con esto, pero estaba equivocado y, y estaba promoviendo que la gente fallara sin condón porque el SIDA no existe ¿qué hiciste? de que, que hay cosas que hay que andar un poco al loro con ellas y no un balcón opinar y y de ser el cualquier primer friki que entra por la puerta de a echarle un poquitín así natala estoy es rompedor porque dice algo que ya es diferente de lo que se decía pero me cago en dios y con el tema de la medicina y la ciencia hace muchas veces eso y mucho no tío, un bal solo con opinar ¿eh? que, hay que que enterarse muy bien de lo que se está hablando mira yo hice un día un programa a propósito que se titulaba la, la conspiración del pimiento Claro, tú no te has enterado, ves, tú estás, eh, claro, lógico, tío, eh, ya que los grandes poderes no quieren que entendes de esto, pero los pimientos, ¿eh? el pimiento, normal, sí. corriente, tú comes un pimiento y, y estás consumiendo factores de control mental y están dominándonos a base del pimiento, el pimiento y yo lo que fue que te hemos ordenado. Gracias, tío. ¿Tú ¿Sabes ver. que los gatos son enviados de los, de los anunakis? También. <risa> <risa> bueno, en mi caso, ¿sabes que fue lo triste? Que yo hiciste un jueves en plan de cachondeo sí. y ese fin de semana hubo gente que vino y dice: Hostia, pero yo verdad soy contento, te sí, mi vida, pero... tío, vaya. Sí, que... ¡Joder! <risa> ¿Qué sí, tío? <risa> Oye, ¿tú sabes la historia de la fecoterapia? ¿oíste al bar ¿La fecoterapia? No me No, tío, pues no sé si te tengo ganas que me lo cuentes. Pues voy, voy contarte, tío, <risa> vas jodete contarte. A ver, a ver, a ver. Pues unos, unos rapazos, tío, ahí que también te ven. Feco, feco, feco, feco de terapia. Feco de mierda. Me cago en la puta, ¿Eh? tío. Pues, pero pero, pero, pero, igual que hice yo con lo de Pimiento, para rajar y decir <risa> que, pues, empezaron a difundir el tema de la focoterapia, que no había nada mejor que. ...que, que embadurnarse con mierda... ...con la propia mierda... ...que ya era buenísimo... ...porque así... ...no me acuerdo cuál era el argumento... ...que en la propia mierda... iba toda la información del cuerpo... ...entonces que no había como embadurnarse con ello... ...obviamente cachondeo tío... ...oye... ...¿quieres creer?... Que los invitaron a congresos de, de, nah, de, de, no, tío, no, de que, ciencia que, que, de que sí, verdad, que sí, que no, no es, que no, que no, que eso fue verdad, que, sí, que, decía, sí, hostia, pero, que nos invitaron a participar en, en rollos de terapias alternativas y que hubo gente que nos llamó, decía lo peor, decía, yo vi el mundo documental, decía lo peor, decía, no que nos llamar en... De los organizadores del Congreso de Medicinas Alternativas de no sé dónde, porque eso al fin y al cabo te daba más risa todavía. Lo peor fue cuando nos llamaba gente con cáncer terminal para ver si la sí, nuestra terapia claro, podría claro, ayudarlos. Que son vulnerables, normales, claro, y eso ya. En fin. Pues vaya, vaya, ya ves, tío. Hago mi Joder está la cosa, joder está la cosa. Pero bueno, yo lo de el, la, lo que te dices antes de la movida revolucionaria, esto te pensando de una manera Ya, ya lo diré en otro momento, mucho más elaborado, ¿vale? Porque coño, vale. la Unche está muy, muy, muy, muy elaborada, eso llena más que una mínima parte que ¿Cuánto de? coño vienes otra vez, chaval? No sé, voy ahora, vaso para allá, después tengo excursión con los guajes que me, La verdad que presta magondo, cuesta correr, trabajar con guajes ¿eh? bueno, no, sí, ¿eh? con chavos, <risas> Llevo de puta madre con ellos Y, y entiéndeslos también, ¿eh? que hay cosas muy jodidas por ahí ¿verdad? muy jodidos, muy jodidos y otros que eh, tendemos a pensar los, los adolescentes como peña problemática además y ahí los y verdad pelo pues otra vez con ellos daste cuenta también de que tienen tienen una mochila muy grande que son por dar por y algún, mucha presión dar, pues. y aprendes a ver tío yo ya no yo ya a mí ya no me da esa especie de temor uh, niñato por ahí viene a cosa de ah, y ahora no te voy respeto tío Y el respeto y aparte no sé igual está mal decirlo pero está con pasión no sé igual igual, igual faigo mal no lo sé pero y que andarme mucha pena a veces no no hay como como estar cerca de algo tío para conocerlo sí, de sí, verdad sí, sí. y, sí, cosas, y tío, cambiar las la percepciones y esta época es muy jodida para ellos eh sí ¿eh? jodida no sé no ah. chung pero bueno bueno tío no quiero hacerte de calderando sí. el perrón de hecho yo voy a terminar también porque Ahora una unas horas de mierda, tío, también. Y, y, y que, que gente que te diga. Y por mí queda un poco, si quieres, ¿sabes? que yo coloque. No, no, yo no, solo... no, no, no. Me lo creo, más bueno, yo llevo bicicleta, o sea que voy a despedirme de ti, voy a bajar el bache a rodar, <risa> o sea que. <risa> Pero bueno. Joder, tío, pues no te puedes imaginar la ilusión que me suizo que vinieras a visitar en Edonia, tío, de verdad. A mí presto me abondo porque ya te digo, topé bestio, me me dedito ahora mismo allí, acabo de salir una radio, y me cago en Dios, voy para allá. Joder, <risa> <risa> Mira tú, manda huevos, manda narices. Oye, pues yo tengo quito las los ¿sí? de nueve no, en Alantre, ¿eh? no viste algún mensaje en el chat eh, qué pasa que, claro como no, bueno. esto, no sé qué guest, no sé qué más pues alguno de ellos era mío estaba pensando de llamarte de donde ya la entre ve que aquellos estuve si que decía cago con la mano cada vez que tal pero un, fue un, pasado no se metió porque yo que senté mierdes no yo es que falla, pues. ya que sabes la movida entonces y, y eres tú es yo no sabía quién quién podía ser las dos veces que te metiste fueron joder casualmente dos de los poquísimos jueves que no a hacer vi no fue todo por lado en uno de ellos estaba esperando Y este cabrón no vi ¿Qué aquí? Estoy helado, no, aquí. Estoy niñera de lo de. <risa> <risa> bueno, pues, bueno, anda. Menos para un descubrimiento y es niñera. Que tenemos, ten, ten, joder, yo tenía una entrega encima. Digo, ¿qué coño será esto? ¿Qué, ¿Qué qué tal? ¿Qué quiero venir? ¿Qué no sé, quiero sí. ligar? No sé qué. Sí, sí. Bueno, anda. No, pues ahora cuando quieras, hierdo alguna cosa, pues garras y vienes a hiel aquí, joder. ¡Hostia! Fecho o puedo llamar por teléfono si estoy te allí. Otra cosa, dentro de poco estamos preparando Con el tema La Ciudad Astur Un artículo y unos cuantos movidos Y va a salir en la revista esta maldita, maldita Máquina que lleva un buen amigo, amigo Mío de, uh -huh. de Polo, un polerso eh, y a Berronita Pero bueno, <risa> llevámonos bien A pesar de todo lo que se implica <risa> <risa> Y ya sabéis ¿Quién es? Mitchell, Mitchell Suárez uh -huh. Y vamos a hacer un artículo consuelto al rol del tema este y, y la próxima revista Pues podréis escupir en él Y limpiar el culo con él O, o yo que sé, arrodillados cuando pasemos vamos eh, a vuestro podéis <risa> bueno, pues, venir aquí a contarlo? ¿Eh? también, sí, porque qué no? este sitio no? tan increíblemente iconoclasta en el que seremos capaces esa noches seré capaz de defender una gran urbe no, no, eh, queremos, no, en serio, ahora queremos entonces, echar a andar una, alguna movida la iniciativa poco a poco, poqueñín a poqueín y aparte ahora trabajamos como un grupo cerrado porque estamos quemados de andar consciente gente y entrando y, y fricoteando con peña Y un poquito sí. en la pero el objetivo ya a medio largo plazo que se entame de alguna cosa para parar eso. Porque y la tierra, tío, y la tierra. Y sí. bajo delantera. Y es una parte de nosotros. Bueno, a mí pasa lo mismo, pero viendo al monte. Mira, sí. una anécdota para ir acabando. Mm. Eh, cuadro que fue un monte, estoy, bueno, fue una zona este este último fin de semana. que ya era, bueno, yo era un sitio al que fui mucho, al que tengo de mucho, yo sabía que abrieron una pista por lo que en, por un sitio que hicieron un sendero y eh, dame no sé qué dir, y la cuestión es que chuntéme allí con una rapaza que no conocía tal, conocemos ese día por los amigos comunes y cuando estábamos diciendo por qué parte tirar, dice ella, yo, yo que soy de aquí, entonces no quiero ir allí, precisamente por eso vamos a cualquier otro sitio por aquí por concello pero no vamos a allí porque no quiero a ver yo cuando torne de Londres a santa uh -huh. marina los coquiellos la zona en la que tú eres por ahí y vives en bicicleta era precioso tío y ahora llegué y... la casa donde estaba mi huerto mi opato la movida pero es esta zona no toco la puta todo es que necesidad había de esa mierda autovía esta esa mierda no, no hay necesidad no de de eso mal pa quién coño va por esa carretera joder de tiñara a santa marina Hostia, el día es que, que tengan que meter los tanques va a entrar por <ríe> Ya sí Sina, ya sí Y, asina, y asina. ya no. y el, y a la ciudad turista quieren hacerlo una realidad. A lo mejor ahora no hay gente y uno y otro, pero tienen los, los planes y si eso tiene que formular como una ciudad. Eso va a ser una arteria principal, el resto va a ser tus edificios. Tienenlo en mente. Para 50, 100 años, en no un acaben conto antes y un reventamos el planeta primero. Bueno, un Dios, vaya locura. En fin, bueno, Teo, el Vamos. pragmatismo mata. <risa> vamos a poner un, un cantar para pa cerrar vamos a despedirnos de la gente eh, yo voy a despedirme del madero que para mí que no era el madero este que se metió en el, en el chat porque si fuera el madero no me no me fallaría sus comentarios eh, Te reconocía a ti por uno de los dos, bueno, no sé yo. Ay, igual pues el madero. Bueno, yo era lo más fácil, pues, yo he que se madero, entonces no me no bueno, caso, ¿no? Sé yo. <ríe> Tampoco para una malo, eh. Soy un respetable funcionario ahora mismo. <risa> <risa> es mismo? Estos hijos puta saben que tienen quinta columna también. Oye, yo no, tanto es saber si cuando estábamos allí donde la calle Campumanes, donde el Capellé, Nosotros no lo sabíamos, pero ya había cámaras con reconocimiento facial de aquella y lo tienen todo ahí guardado y no. ¿Sí no sé, igual. Ya, saber, sí. <ríe> igual entre eso y el pimiento tienen los jóvenes. Tenéis sí, bueno, el pimiento y bueno. Y... cuidado bien con el pimiento. <ríe> pero las pastillas, los banzoninos, estos de oveja, estos que caguen les ovejú, que son como caniquines enanes, ñarres. Eso sí lo coméis para cagar de puta madre que lo sepáis. <ríe> De verdad, eh. Totoro <risa> <risa> de Polario 100% <risa> Madre de Dios. Oye, besos, abrazos a, a toda la gente. Y ya sabéis que, como dijo todos es el manes, ¿eh? eso de, de que no busco ya, vale. Eh, cuidadín, la semana que viene, más. Ya lo mejor en el sintiente londinense. ¿eh? Ahora que yo sintiendo que es ronita. Nah, ahora soy, no sé. Sí. <risa> Reconcomato Vale, vale, vale <risa> perfecto, no pasa nada Venga, oye, besos y abrazos a toda la gente Que, que tuvisteis ahí, ¿vale? Lo mismo Igualmente, vale, venga, hasta la semana que viene Chao y tú Session okay.